En primer lugar, hay una buena expectativa en cuanto a niveles de participación. ¿no?、Eh, nosotros, evidentemente, producto de todo lo que ha sido el desarrollo político de la sociedad venezolana,、eh, tenemos un altísimo nivel de, de participación si comparamos, por ejemplo, la cantidad de electores que sufragan en quienes se la van de más d e m ó c r a t a que nadie, por ejemplo, en la Unión Europea, con la participación en Venezuela. Los doblamos. Eso es muy bueno, tanto le da mayor legitimidad al proceso, ¿verdad?、Eh, que por cierto, pues todo el mundo sabe lo blindado que está el, el sistema electoral venezolano. Acabamos de oír las declaraciones de t i z a r y Lucena sobre la auditoría de hoy. Y bueno,、eh, yo creo que en primer lugar va a haber una altísima participación, una altísima participación donde. Ya es posible que la mayoría clara que tiene el comandante Chávez sobre el candidato del a del capital financiero internacional、eh, es, es claro, es imposible de ser superado.、Eh, entonces, bueno,、eh, creo que no, que no debe h a b e r ninguna duda del de triunfo electoral del presidente Chávez sobre el. it.